Anoche a la medianoche Marleni me dio una flor. Anoche a la medianoche Marleni me dio una flor. Mira y del color de un toque, fue como prueba de amor. Mira y del color de un toque, fue como prueba de amor. ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde estará? ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde estará? ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde estará? Anoche a la medianoche, Marlene me dio a mí. Anoche a la medianoche, Marlene me dio a mí. Juancho yo quiero que toque para recordar de ti. Juancho yo quiero que toque para recordar de ti. ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde estará? ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde estará? Anoche a la medianoche, Marlene si estaba alegre a la medianoche, Marlene y si estaba alegre Juan Chocolo con su toque, él bendice a las mujeres Juan Chocolo con su toque, él bendice a las mujeres ¿Dónde está Marlene ¿Dónde estará? ¿Dónde está Marlene ¿Dónde está ¿Qué carajo, padre?